un cotidiano ese pequeño Eva Estás escuchando Veneco Una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uscategui arroba fancinero en redes sociales y te doy, como cada semana, la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Veneco, la número 17 para Humano Derecho Radio, en el que en los próximos 60 minutos el punk y el hardcore venezolano serán los protagonistas en este espacio. Así que hemos tenido que crear una radio web para que el punk y el hardcore criollo, los cuatro acordes hechos en Venezuela, tuvieran su espacio protagónico y que no estuvieran coleados en un programa dedicado a cualquier otro género. Recordarte que aparecemos los días lunes a las 5 de la tarde por www.humanoderecho.com Posteriormente se retransmite los miércoles a las 4 de la tarde Y finalmente los días sábados a las 9 de la noche Así que si por la inseguridad estás en tu casa o estás en casa de algún pana, algunas birras Pongan su PC bien alta O escúchanlo a través de nuestra app para Android por Humano Derecho y disfruten de estos archivos perdidos del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas. Así que vamos a comenzar rápidamente con una agrupación de Matuín que experimentan el género post-hardcore de una manera increíble. Son los Dream Clouds con su segundo disco llamado Sin Mi Sombra Yo Puedo Más o SDS2 Sin Mi Sombra Yo Puedo Más editado a finales del año pasado que está disponible en su cuenta de Bandcamp y de allí vamos a disfrutar la primera canción Por Miedo al Cambio de este trío conformado por Pedro Altuve en la guitarra Armando, en, Armando Daza en el bajo y, a, y Alexander Duarte en la batería que muy buen punk post hardcore y hardcore por parte de esta banda que sigue dejando muy en alto la escena oriental del oriente del país con tremendas propuestas como los mismos Z, los Soedae y tantas bandas que están haciendo muy buena música de ese lado del país y seguidamente de hace unos años atrás una banda de San Félix del Estado Bolívar, estamos hablando del trío también, los Afropuns de su único disco, vamos a disfrutar a disfrutar el tema Recuerdos sería el nombre del disco es vamos a, a ver por acá Contigo de los Afropuns de San Félix, del Estado Bolívar y el tema llamado Recuerdos, así que Esto es Beneco por Mano Derecho Radio. Y en primer lugar, los Dream Clouds. Y en segundo término, Afro. ¡Pum! ¡Súbele a tu PC! Beneco por Humano Derecho Radio. Recuerdo de niño, tu a escondidas, tu muñeca dorada, nuestra hija preferida, el tiempo se h Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio. Estos son los 60 minutos para el punk y el hardcore criollo a través de esta radio web que une la música con el activismo en nuestro país. Así que sigue en sintonía no solamente de Veneco sino del resto de la programación que puedes disfrutar por www.humanoderecho.com Recordarte que sin payola ni palanca aquí queremos poner todas las propuestas y los proyectos que hay por allí actuales o antiguos que han hecho PUN y Hardcore en Venezuela nuestra cuenta de correo electrónico para los contactos para que nos mandes tus archivos o las canciones de tu banda o la de la banda de tus amigos es humano arroba gmail punto com también te puedes contactar por la cuenta twitter arroba piso abajo humano derecho con la etiqueta beneco beneco con c y antes de seguir disfrutando de la buena música queremos comentar acerca del reciente informe presentado por la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos es decir la mayor instancia a nivel internacional en materia de derechos humanos ha difundido hace algunos días atrás un informe que documenta las violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas ocurridas en Venezuela entre el primero de abril al 31 de julio de 2017. Así que estas son palabras pesadas. Los Cuarto Bate de los Derechos Humanos a nivel internacional han realizado esta investigación en la cual pudieron recopilar testimonios de más de 130 personas afectadas por el abuso de poder en Venezuela. Hay que recordar que el alto comisionado no ha podido visitar a nuestro país porque el gobierno no lo ha permitido, así que ellos tuvieron que hacer este informe desde la ciudad de Panamá, en donde realizaron llamadas telefónicas, contactos por redes sociales y también eh, permitieron... o coordinaron la visita de algunos testimonios a, a, esa, a esa ciudad para poder escuchar todo lo que tenían que decir. Y por supuesto, recibieron mucha documentación por parte de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela. De este informe vamos a estar hablando en este programa de hoy porque es muy, muy importante su significado Eh, en materia de derechos humanos y lo que vamos a escuchar y disfrutar a continuación y aquí hay que si ya le subiste volumen pues de nuevo ponlo al máximo porque viene lo que viene son los juan peyote ese cuarteto caraqueño que hizo muy buena música a finales de los 90 y comienzos de del 2000 lo que vamos a disfrutar Es de su cassette Cómanse Esto del año 1999 con el tema La Caída. Y posteriormente nos vamos a ir un poco más atrás con una banda también caraqueña llamada Ese Asesino. Y allí estaba Mello que era uno, uno de sus animadores, pero también estaba Johnny Castro que posteriormente formaría parte de la banda apatía y de ese demo que grabaron que por ahí se ha rescatado de un viejo cassette y es por eso que se escucha como se escucha además de la propia precariedad de la grabación pero que demostraba mucha fuerza vamos a disfrutar el tema se busca una pistola en primer lugar los juan peyote y después ese asesino sonando por beneco en humano derecho radio Humano Derecho Radio Seguimos en Veneco disfrutando del mejor punk y hardcore realizado en Venezuela de todas las épocas y de todos los tiempos, además de la música que hemos seleccionado de algunas bandas más conocidas que otras, de archivos viejos y de cosas nuevas. También estamos comentando el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela. reiterar que es un informe muy importante porque son los cuarto bate a nivel internacional en materia de derechos humanos y después de estas palabras ya no hay nadie que las pueda contradecir. En el informe se, se hacen algunas afirmaciones como por ejemplo, los relatos fidedignos y coherentes de las víctimas y testigos indican que las fuerzas de seguridad Han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para impedir las manifestaciones, sofocar a la disidencia e infundir temor. Estamos leyendo parte del informe. Durante las manifestaciones, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, que forma parte de las Fuerzas Armadas, utilizaron gases lacrimógenos y otras armas menos letales, como tanquetas, lanzagua y perdigones de plástico sin previo aviso. de manera no progresiva y en violación de los principios jurídicos internacionales de necesidad y proporcionalidad. Las armas menos letales también se han empleado sistemáticamente con el fin de causar daño innecesario. Por ejemplo, la Fuerza de Seguridad ha lanzado gases lacrimógenos directamente y a corta distancia contra los manifestantes. Y recordamos nosotros el caso de Juan Carlos Pernalete que fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho. Vamos a continuar conversando acerca de este informe en, las siguientes, en los siguientes negros. Ahora sigamos disfrutando de buen pun rock venezolano, siempre cantando contra la represión y el autoritarismo, como debe ser. Porque como dicen los panas, punk gobernero es pun mierdero. Lo que viene son... desde el estado Falcón, punto fijo Los Punk que hace algunos añitos atrás editaron su primer disco con una cantidad increíble de temas de mucha potencia y de mucha fuerza el que vamos a disfrutar se llama Paqué Más de Los Moscapún y seguidamente Más Post Hardcore del oriente del país Los Z desde el Puerto de la Cruz de su de su disco No Somos Marineros del año 2014 y la canción que hemos seleccionado es Marco Cholo un temazo, primero los Moscapun y después los Zeta en Beneco por Mano Derecho Radio Lo que disfrutamos fueron los Z, con esa tremenda grabación del año 2014. No somos marineros y el tema Marco Cholo, una de las bandas con mayor proyección internacional de la escena venezolana y que además han construido una comunidad tanto dentro como fuera del país la cual les permite grabar, hacer giras, promocionarse y difundirse. ¿Por qué? Dentro del espíritu del punk siempre ha estado la construcción de una comunidad contracultural de apoyo para intentar generar alternativas. Y seguimos comentando este informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas en los Derechos Humanos sobre Venezuela que ha sido el informe de mayor peso que se ha emitido en los últimos meses acerca de la situación de violación de derechos humanos en el marco de las protestas en venezuela y el informe otras de las cosas que aparecen es por ejemplo las fuerzas de seguridad han utilizado fuerza excesiva regularmente en el momento del arresto y en la mayor parte de los casos de detención documentados por el alto comisionado a menudo se ha sometido a los detenidos a tratos o penas crueles inhumanas o degradantes y en varios casos documentados Los malos tratos han constituido formas de tortura. Entre los malos tratos documentados figuran, y escúchese bien, la utilización de descargas eléctricas, fuertes palizas, posturas que causan estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y asesinato, con el objetivo de castigar, humillar y aterrorizar a los detenidos, así como extraer confesiones e información sobre presuntas actividades antigubernamentales así que en venezuela se tortura y ya el alto comisionado de naciones unidas en materia de derechos humanos lo ha registrado y lo ha difundido al mundo a través de este informe lo que vamos a disfrutar a continuación es más más más buena música un estreno una canción que ha sido divulgada hace hace bastante poco Son los Cardiel, ese dúo venezolano radicado en Ciudad de México, Miguel Fraino y Samantha Ambrosio, que hacen música intermitentemente de manera brutal. Así que han editado recientemente, en este mes de septiembre, una producción de tres temas que se llama Aloha from Fus", tres canciones que ya están disponibles en su cuenta de Bandcamp, Y de allí vamos a colocar la primera, la que abre este EP que se llama Cóctel de Gas, precisamente muy influenciada por las protestas que han ocurrido en el país en los últimos meses. Y seguidamente, después de Cardiel, vienen los Seguridad Nacional con una canción grabada en 1983. Los considerados abuelos de la escena pun venezolana con estos temas que luego fueron editados en un CD que recopilaba lo mejor de las cosas que ellos han grabado. Así que de seguridad nacional el tema aburrimiento pero antes cardiel y cóctel de gas. Sigue disfrutando Veneco por Mano Derecho Radio. Beneco por Humano Derecho Radio. actitud y realidad de país es punk venezolano, es punk latinoamericano y es por eso que en este programa también además de disfrutar de la buena música por supuesto no nos olvidamos de lo que sucede a nuestro alrededor. Por ello hoy estamos comentando este informe del alto comisionado de Naciones Unidas de los derechos humanos acerca de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron En el último ciclo de protestas y decimos el último porque pronto vienen más manifestaciones porque la situación es inaguantable, la situación social, la pobreza, la gran maquila de exclusión que es lo que se ha convertido el gobierno de Nicolás Maduro y además de eso la situación de ausencia, de democracia y de desvío dictatorial de su gobierno. Y qué más nos decía el Alto Comisionado, algunas cosas como por ejemplo, El Alto Comisionado documentó un patrón de allanamientos violentos e ilegales de viviendas en todo el país. Por lo general, las fuerzas de seguridad que han realizado estos allanamientos han destruido propiedad privada de forma intencional e innecesaria. Esta forma de violencia permite suponer que los allanamientos tenían la intención de infundir temor en las comunidades y disuadirlas de seguir protestando Las autoridades han violado sistemáticamente el derecho a la reunión pacífica principalmente reprimiendo las protestas, criminalizando a las personas que ejercen este derecho e imponiendo restricciones indebidas a su ejercicio Así que este informe continúa, como otras iniciativas allanando el camino para que los violadores de derechos humanos de Venezuela respondan ante la justicia internacional, por ejemplo, la Corte Penal Internacional que revisa los delitos de lesa humanidad. Y ahora, una nueva pausa musical con los cadáveres podridos. Esa, ese proyecto liderizado por Juan Pablo de Dos, Doña Maldad, en donde... primero comenzó con una experiencia de folk y punk y en, a finales del año pasado grabó con algunas personas al estos temas por ejemplo con Jorge Martínez, el baterista también de los Doña Maldad y lo que ha salido es un proyecto muy muy muy potente que esperemos pueda seguir grabando cosas y mostrando mucha más calidad musical, un poco más atemperado más tranquilo pero también más melódico que los propios Doña Maldad así que de los cadáveres podridos vamos a oír el tema Agentes Fosforados y seguidamente una banda de mediados de los 90 de los cuales la verdad tenemos poca información esta canción nos la ha pasado nuestro amigo Johnny Castro y se llama Realidad Maldita ojalá tuviéramos otros registros de esta banda Porque lo que es este tema nos gusta muchísimo, muchísimo, mucha potencia, mucha cabilla de los régimen de caos Y este tema llamado realidad maldita, cadáveres podridos y régimen de caos suenan por humano derecho radio Escuchando, Beneco, por Humano Derecho Radio. sintonía de veneco por humano derecho radio este programa en el cual las agrupaciones punks y hardcore venezolanas son las protagonistas y generalmente aquí en este programa hablamos sobre malas noticias pero hay unas que son peores que otras así que damos cuenta ahora de El fallecimiento del asesinato de un miembro de la escena punk venezolana fue Reinaldo Esis, quien el pasado 19 de agosto de 2017 fue atropellado por un automóvil a alta velocidad. El conductor ha seguido de largo y se desconoce su paradero. Bueno, este joven, Reinaldo, era miembro de una banda que apenas había grabado su primera maqueta. Era Dishate, que se puede escuchar por su cuenta dishatebeat.bandcamp.com Él tenía el seudónimo en la banda como capucha y también llevaba un blog en donde colocaba cosas llamado cementerio-de-ideas.blogspot.com Él fue participante activo de Jornadas Libertarias, eh, animador de la comunidad anarquista de nuestro país y eh, estuvo también colaborando con los jóvenes que habían sido detenidos por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro en el estado en el que vivían, en Carabobo, en la ciudad de Valencia. Hay una entrevista que hizo el proyecto Crónicas Negras que lleva Rodolfo Montes de Oca, que pueden mirarla por internet. Esa entrevista tiene como título El Estado, tiene el país militarizado y que en muchas ocasiones buscan a las personas por el simple hecho de protestar. Así que, bueno, ha fallecido lamentablemente este joven animador de la escena PUNI y nos unimos al dolor por la muerte de este muchacho. Así que nuestras palabras de condolencia para... sus familiares y sus amigos. Así que vamos a, a continuación, como un pequeño homenaje a, a este compañero, vamos a escuchar a This Hate de su primera maqueta, con un sonido bastante rudimentario, que prometía muchísimo el tema que vamos a escuchar. Esta es una maqueta de apenas cuatro temas. es cuestiona, protesta y reclama. This Hate sonando por Humano Derecho Radio. Okay. <laughs> en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio y lo que escuchamos fue la agrupación de Reinaldo Esis, esa maqueta, esa primera grabación en donde ellos dejaron plasmado la, la propuesta que tenían bastante cross y bastante densa, los Dish Hate de Valencia. Reinaldo Esis fue asesinado en el pasado mes de agosto por un automóvil en alta velocidad que lo atropelló, que se dio la fuga. Y lamentablemente es otra vida perdida en esta normalización de la violencia en Venezuela. Un muchacho muy activo de la comunidad narcopún venezolana que lamentamos su desaparición en los actuales momentos y por eso hemos colocado como recordatorio su banda. Ya estamos llegando al final en Veneco por Humano Derecho Radio. Nos vamos a despedir con dos buenas agrupaciones. Que lamentablemente tampoco existen. En primer lugar, los dólares de su disco compartido con los Wharton, esta banda de Wisconsin, bastante cross también. Los dólares, los pioneros de ese sonido dinso en la escena venezolana, con la canción La Era del Miedo. Y seguidamente, vamos a disfrutar de los Drupies de su único disco, esa agrupación caraqueña que existió a finales de los 90. Comienza por mí, los Drupis, no, finales de no, los 90, no, más bien comienzos de, de la década del 2000, eh, también con un sonido bastante oscuro y rápido, y al, algunos de ellos hoy forman parte de la, de la agrupación Dolly, que estuvo en el concierto de 350 minutos por la democracia. Como siempre, música contra el autoritarismo, contra el poder, contra la represión, lo que han hecho los punk toda la vida. Y nos despedimos recordando la frase de nuestros amigos: Pun Gobiernero es Pun Mierdero. Si quieres escuchar eso, pues vete a otro lado, porque no será en Benico, donde lo vas a escuchar. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Los dejo con los dólares y con los drupis ¡Beneco! ¡Wah! The monsters God. No one Beneco por Humano Derecho Radio. Il laboratorio